En Los Hornos abrieron un nuevo espacio de acompañamiento para mujeres que sufren violencia de género. Funcionará todos los martes de 2 a 5 de la tarde en el local que el Movimiento de Unidad Popular tiene en la calle de 139 entre 65 y 66 en Los Hornos. Estará coordinado por dos trabajadoras sociales con formación en la temática con perspectiva jurídica y una joven que atravesó una situación de violencia y decidió ser parte de la iniciativa. El nuevo espacio coordinará con otros ya existentes en la localidad y con las distintas áreas del Estado Municipal, Provincial y Nacional que se ocupan de la problemática. Se declaró la emergencia por los robos en las escuelas de La Plata. El Consejo de La Plata declaró este miércoles la emergencia en seguridad en las escuelas públicas de la ciudad, que ya sufrieron 48 hechos delictivos o intentos de robo desde diciembre a la fecha. Ahora se pondrá en marcha un plan para instalar alarmas en los edificios. El proyecto de disposición fue aprobado por seis votos a 4 y permite autorizar fondos específicos del Consejo Escolar para destinarlos a un plan de seguridad, como así también allan en el camino para pedir a la Dirección General de Cultura y Educación una partida especial para instalar alarmas ...en los edificios escolares. Un servicio que informa... ...más cerca. Más cerca. Abrieron la inscripción para ser guía... ...del programa Vivo la UNLP. Se trata de un voluntariado que propone... ...que estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata... ...compartan durante una semana... ...su experiencia con jóvenes de escuelas secundarias públicas... ...que tengan interés en las diferentes carreras... Hoy se informó que buscan a través de estos encuentros acompañar a que se conozca y descubran los aspectos más significativos del estudiante, facilitando así la articulación entre la escuela y la universidad. Para anotarse como guía en este programa que organiza la dirección de vinculación con el nivel medio, debe completarse un formulario disponible en unlp.edu.ar. Hay tiempo para hacerlo hasta el 21 de agosto inclusive.